¡Les soñado! ¡Que se abría la puerta del castillo! Y por ella entraba trotando! Un maromo a lomos de un 600! な <been> <音楽> ジェット・マタリンさん